Son las nueve en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 21 de octubre. Tenemos 20 grados de temperatura. Este día será recordado sobre todo por los vecinos de las Pedanías porque verán cumplida una de las promesas del gobierno local, la puesta en marcha, de la Unidad Rural de la Policía Local, cuyo objetivo es incrementar la seguridad en el Camp Delch de para frenar los robos que se están sufriendo en viviendas y en cosechas ahora que se está en plena recolección de la Granada. La creación en cuestión de semanas de la plataforma VEINS Alerta ha dado sus frutos porque ya hemos visto lo que puede aportar una buena coordinación vecinal desde la unidad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más inspecciones y más policías. Hoy se presenta la nueva unidad que comenzará con 12 agentes y que se espera ampliar a medida que se vayan incorporando más policías a la plantilla municipal, una vez se vayan cerrando los procesos de selección, que se vieron ralentizados a causa de la pandemia. Es una noticia esperada de la que hablaremos en nuestro espacio informativo, como también de la investigación que desde la Universidad de Elche se está llevando a cabo para dar esperanza a las personas ciegas con la implantación de un dispositivo en el cerebro que les permite visualizar formas simples y letras, como se ha demostrado en el primer implante cerebral que se Que ha realizado a una mujer ciega. Daremos más detalles en la ronda de noticias y hoy en nuestro programa además dedicaremos la primera hora a los escritores locales con la entrevista a dos de ellos al periodista y escritor Francisco Gómez. ...por la presentación de su última novela... ...y a Franz Aratruster... ...por su participación en el ciclo literario... ...del Centro Hernandiano... ...a las 10 de la mañana comenzaremos... ...esta segunda parte de la glorieta del programa... ...hablando de las cercanías... ...con motivo de la concentración... ...que se ha convocado por parte de la plataforma... ...Elx Emergencia Climática... Pues para este viernes, con el fin de reclamar las inversiones del Estado que no llegan y que se necesitan, con el fin de mejorar nuestros trenes de cercanías y acabaremos el programa La Glorieta como todos los jueves con los consejos sobre alimentación saludable de la nutricionista y propietaria del Fogón Ilicitano y Nieves Gil en el Rincón Gastronómico de Manoli Guilaber, hoy dedicado a los productos estrellas del Camp de Elf, la granada y el dátil, que están en plena temporada. Así que les invitamos a que se queden aquí con nosotros en el 101.4 de Teleilch Radio Marca así es la emisora que están ustedes escuchando, donde además la música ocupa un espacio destacado, sobre todo al principio de la glorieta, con la que hoy damos la bienvenida con la música al sol del Mediterráneo. Uh, it's now or never. And it was taken from the and Then we'll do this now or never. Sole, Kebel, Oh Sole mio. stand front in Tim. oh Sole Oh soul me time is standing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 We were darling, we we're mine tonight In the it'll be too late It's now or never, my love Just like the willow We would cry in the ocean If we were lost true love That sweet devotion Your lips excite me That warm and to invite me But who knows when We'll meet again The me. Lord of oh, the Spirit It's not better Come hold me tight Kiss me my darling 101.4 Teleelch Radio Marca Jaki es el secreto De una feliz y larga mirada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 Pasan 7 minutos de las 9 de la mañana y seguimos con más música porque Estopa y Amaral se juntaron el pasado año para lanzar de nuevo esta emotiva canción, Despertar, una buena forma para despertarnos en esta mañana de jueves. Cansado de los hilos estoy dispuesta a coserlos en un momento tranquilo, déjame que busque un hueco y deje de mirar mi ombligo. A ver si no me disperso. Cuando me ves medio oído. Por el hilo y tú me recoges del cesto, pero no me despierto. Ese momento es perfecto, se activa el sexto sentido. Si ves que no te contesto, es que estoy solo conmigo. Salir del camino recto, de soñar sin estar dormido, estar la siesta en un sueño y despertarme contigo. I despertarme contigo, solo de ser mis sueños. Y despertarme contigo, solo sale ser mis sueños. Y olvidos déjame que entienda un fuego y puedas verlo escondido bajo el hielo vive el miedo y bajo el miedo el vacío bajo el vacío el silencio y bajo el silencio el vivo no me despierto Este es mi sitio perfecto Escondite preferido Si ves que no me concentro Es que estoy allí metido Salir del camino recto Soñar sin estar dormido Echar la siesta mm -mm. en mi sueño y despertarme contigo, y despertarme contigo, solo sales en mi sueño, y despertarme contigo, solo sales en de y despertarme contigo, solo sales en sueño, y despertarme contigo.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 pues eh, continuamos continuamos porque hay quien se toma la vida como un auténtico carnaval, eso es lo que nos contaba nos contaba la gran Celia Cruz, la vida es un carnaval todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber Con esta banda sonora de fondo vamos a comenzar la siguiente entrevista... ...la primera del programa La Biblioteca de este jueves 21 de octubre. Hoy a las 7 de la tarde en el claustro de la Biblioteca Municipal Peribarra... ...se presenta el nuevo libro del escritor y periodista ilícitano Francisco Gómez, El vicio de perder, es el tercer título de la colección Fifty de Narrativa de Frutos del Tiempo, una colección cuyos editores son Javier Cebrián y Eduardo Boix. Se trata de una serie numerada que convierte en cada libro en, un, en único para el lector. El vicio de perder habla de muchas adicciones y de cómo algunos pueden salir y otros no. Un relato del que queremos saber más, al igual que de la vida y obra del autor Francisco Gómez. Muy buenos días, Paco. Buenos días, Romari, muchas gracias por invitarme. Nada. Un saludo muy cordial a tus oyentes. Oye, eh, simplemente, ¿esta banda sonora es eh, acertada para tu vida? Eh, ¿Te tomas esta vida como un carnaval, como ya nos cantaba la gran Celia Cruz? Pues la verdad que sí, porque la vida tiene emociones, alegrías, penas, tristezas. Es una gran rueda, es una gran rueda, un gran movimiento continuo de emociones, de evidencias, de sentimientos, unos positivos, otros menos positivos. Sí, se encuentra en carnaval, el libro también es un carnaval, ya lo verás Bien, pues vamos sí. a hablar Vamos a hablar de, de ese libro que se presenta esta tarde El vicio de perder Este título, ¿Con este título has resumido lo que quieres o lo que has intentado transmitir al lector? Sí, es un libro que habla de, de gente que es adicta a algunas cosas Al juego, a, al alcohol, a la droga eh, A las nuevas tecnologías Y luego también hay otra segunda parte de, de gente que pierde en la vida, que le pasan cosas y pierde, pero bueno, intentan seguir en la resistencia. Es un libro en, lo que, en el que quiero recalcar que hay que resistir. A pesar de todo hay que resistir y seguir. A pesar de todo, eh, ¿tiene algo de ti este libro, algo de tu vida real en estos momentos? ¿Cómo te encuentras, Paco? ¿Cuál es el momento pues de el... tu vida? ¿Tienes que resistir? Porque como todos nosotros hemos resistido esta pandemia, ¿cómo, cómo estás saliendo de esta crisis? Bueno, pues yo, sí, realmente, el libro, todos los libros tienen parte de uno. Yo he vivido la, crisis, eh, la pandemia como casi todos, aguantando el tipo, yo vivo solo, no, yo vivo solo y, y ha sido duro vivir solo y estar en la pandemia. Y bueno, ha, ha habido un carrusel emocional importante, de cosas buenas, de cosas menos buenas, uh -huh. emociones, de tristeza, de soledad, de, de momentos de alegría. Creo que nos ha pasado a todos. Eh, Paco, ¿qué vicio tienes? ¿Qué vicio tienes? Bueno, a veces pego. A veces pego, pero <risa> bueno. casi. casi. A veces debo... Oye, pensaba pero... que me ibas a confesar la lectura o la escritura, pero bueno, si te has, meti si bueno... has, te has metido de lleno, te has eh, puesto tan sincero conmigo que es el alcohol, pero esto no te va, no te causa problemas o, o te estimula el alcohol no, no, para escribir no. tus, tus relatos. No, lo tengo controlado, el tema del alcohol lo tengo controlado. Hombre, ha habido grandes escritores que han sido grandes bebedores y menciono algunos de ellos ¿eh? en un relato, ¿sabes? Pero no, a mí no me afecta tanto, simplemente... Yo soy un bebedor social. Cuando salgo a alguna comida o, o me tengo una cerveza o un vino, pero no soy un adicto de tomarme una un uh -huh. vaso de coña a la primera hora de la mañana. No, yo no soy así. Bueno, te pregunta no te he cuál es tu vicio, pero cuál es tu sueño, Paco. Mi sueño, fue, mi sueño. Es una grandísima pregunta. Yo tengo muchos sueños que algunos no se van a cumplir nunca. Y tengo ya muy claro. Y mi gran sueño en literatura es hacerme un hueco en el mundo de la literatura. Llegar a ser alguien y tener le amigos lectores me gustaría muchísimo, pero es un sueño muy difícil de cumplir, porque hay muy buenos escritores, muy, muy buenos escritores. Y Javier Cercas, cuando vino aquí a Elche, a la dinerada de la Palabra en el Gran Teatro, comentó que en España solo, solo vivían de la literatura cinco personas, y él era una de ellas. Ese sería mi gran sueño, ¿sabes, Prometo muy difícil de conseguir pero, pero bueno yo soy cabezón y, y sigo pero qué bonito creo que a uno de tus relatos de tus primeros libros eh, titulaste sueños de nadie sueños de nadie sí sí ahí hablo pues lo que somos casi todos es nadie porque en el gran mundo en la gran maquinaria del mundo de la vida pintamos poco cada uno individualmente pero tenemos nuestros sueños queremos cumplir cosas que muchas veces no se cumplen y otras veces sí. Yo te conocí, claro. Yo te conocí Paco en tu etapa de periodista. Mano a mano sí. estábamos en las ruedas de prensa. Sí. Tú publicabas sí, sí. artículos día a día en el diario La Verdad. Y de esos sí. artículos, pues eh, sacaste también provecho porque los publicaste además por volúmenes en la City. Eh, ¿Qué quisiste con ese trabajo conseguir? Pues mostrar un reflejo de la ciudad en la que vivo y muero, la ciudad que amo, que es Elche, y mostrar cosas de Elche del último tercio del siglo XX y principios del siglo XXI. Eh, ese, eh, como tenía monos de periodismo cuando dejé el periodismo activo, empecé a escribir artículos, ¿sabes? Y sin querer escribir tres libros de artículos, una trilogía de la City, como llamo yo Elche. Exacto. Era una necesidad que tenía. Y ahora estás con el vicio de perder, que, bueno, ¿por qué, por qué número de, de novela vas? Porque eh, se te publica, dices, que es el tercer título de la colección Fifty, de narrativa de Frutos del sí, Tiempo. Sí, eh, sí. Tú, esta colección, de fruto, las colecciones o la editorial de Frutos del Tiempo, las ha, nunca las has abandonado. ¿Cómo empezaste tú eh, con esto de, de publicar tus novelas? Bueno, eh, yo he escrito realmente solo una novela que es Historia de una mentira que, ¿Te acuerdas que la presentamos en tu programa hace ya un... Cuando la última vez que presenté un libro, sí, hace ya más de dos y, años Sí, Historia de una mentira Fui con Javier Febrián, sí Yo he escrito, mira, te voy a decir, he escrito tres libros de artículos sobre elche. Eh, este va a ser... Eh, y este va a ser el quinto libro de relatos Yo he escrito muchos libros de relatos Empecé con el libro Los días sin ti, de do... en frutos del tiempo, en 2002, cuando dirigía la, eh, Frutos del tiempo Juan Ángel Castaño, en el Centro Municipal de Exposiciones. Ese pensaba, Rosmerich, sinceramente, que va a ser el único libro que iba a publicar en mi vida, lo, te lo prometo. que no iba a publicar más libros en mi vida? Es y el episodio de que a mi madre, ¿sabes? Por Los eso días... tiene ese título. Qué duro, ¿no? Los días sin ti. ¡Qué duro! Sí, es eh, que mi, mi madre murió muy, muy por pronto, eso. Lo, lo, dice, lo dice todo el título. Tus títulos eh, casi lo dicen todo, eh, Paco. Es que mis títulos son muy importantes. Yo trabajo mucho los títulos de mis obras. Los trabajo muchísimo. Es casi lo último que escribo, ¿sabes? Eso es lo que hacemos los periodistas. Cuando titulamos la, la noticia, eh, es quizá lo, lo más importante, es la esencia de lo que escribes y de por qué lo escribes. Por eso... Incido en, en tus títulos, Paco. pero claro, yo soy periodista también como tú, en la Reserva, como los CIUS. <risas> pero soy periodista también. Yo estoy en la Reserva como los CIUS. <risas> Bien, pues, ¿cuándo, ¿cuándo decides dejar el periodismo y ponerte a escribir? ¿Cuándo? Qué, ¿Qué pasó en tu vida para ese cambio radical? Porque yo todavía continúo aquí. No no lo he pues hecho, te, no he hecho ese giro. Pues mira, que... te, te voy a ser muy sincero, Rommel. Te voy a ser demasiado sincero. Dejé el periodismo en junio de 1995, porque yo trabajaba cinco años en el Diario de la Verdad, tenía un contrato laboral y necesitaba más estabilidad laboral. Tenía un contrato mercantil y propuse al Diario de la Verdad que me hiciesen, me pusiesen en plantilla y al director de entonces no voy a decir el nombre para qué. Le, le presenté un escrito y ni me contestó, y entonces decidí dejar el periodismo activo. O sea que es, te una, va, es una te espina fuiste, que, me, que me quedó grabada. O sea, que fuiste rebotado de esta profesión, de este oficio. Sí, me fui un poco triste, porque, porque, porque el periodismo sigue siendo mi vocación, pero ya no lo sé, en activo me refiero como tú. No. <risa> La verdad es que es una trampa para todos los que queremos este, este oficio. Eh, Paco, pero te pusiste a escribir y ahora vas a presentar, pues... Tu siguiente el, relato. El octavo libro en papel. El el libro en papel, Sí, y tengo uno en el, tengo un libro en ebook, pero ese, ese es en formato digital. Vale, pues. ¿sabes? O sea que tienes ya trayectoria literaria con frutos del tiempo. ¿Qué es para ti frutos del tiempo? Pues son mis amigos, sobre todo son mis grandes amigos. Javier Sabrián es uno de mis grandes amigos y es una persona que ellos han creído en mí. Este libro lo han publicado ellos, lo han pagado ellos. Y han apostado en este libro por mí. Este libro es un libro que es una apuesta clara de ellos por mí, ¿sabes? Y ahora quiero, desde aquí, si no te importa, mandarle un saludo muy muy grande a Eduardo, porque su padre no, no está bien, y quiero mandarle de aquí mi apoyo y mi ánimo a Eduardo, ¿sabes? A Eduardo Bois. Desde luego, eh, todo, eh, estamos con él. Eh, Paco, eh, Esto es en cuanto a frutos del tiempo, una gran amistad y además apuestan por ti. ¿Y qué supone? Porque creo que no es, no es la primera vez que has elegido la biblioteca municipal para presentar tu libro. Además, la biblioteca central, la de Pere Ibarra, la que está situada junto a la iglesia de San José. ¿Por qué? Porque el, ¿Qué son las bibliotecas para ti? Uh, la biblioteca son es espacios mágicos para mí yo, yo, yo quiero mucho la biblioteca además me trata muy bien el personal de la biblioteca de san josé me ha tratado fenomenal laura eh, todas todas las que componen la biblioteca Ana Álvarez que se encarga de promocionar este acto me han tratado fenomenal aparte ten en cuenta que yo cuando dejé el periodismo, me dediqué a preparar oposiciones y yo me iba muchos días a la biblioteca cuando ya dejé de ser alguien en el periodismo y ya era un nadie como sueños de nadie y yo iba a estudiar mucho la biblioteca ¿sabes? la biblioteca de San José le tengo mucho cariño a la biblioteca de San José es un espacio mágico para mí y además has escogido el corazón de esa biblioteca que es el claustro de, de San José el claustro, eh, sí, este es el claustro mágico ¿cómo va a ser la presentación de tu de esta publicación? pues no sé lo que van vale a decir eh, eh, eh, Javier Serena y Eduardo Boy sobre mí porque un poco les tengo miedo porque no sé lo que van a decir de mí yo sí sé lo que voy a decir porque si se me olvida algo ya me he hecho una chuleta pero lo que van a decir yo no lo tengo muy claro vamos a ver cómo transcurren las cosas porque yo tengo mis dudas también eh, no te puedo decir muy bien vamos a hablar los ir, tres habrá que ir a, a ver tu presentación el vicio de perder lo vas a las trenas a, eh, hoy mismo y cómo cómo ves eh, a los lectores después de esta pandemia, porque los editores hemos entrevistado a más de uno y nos han dicho que están contentos porque se ha incrementado, ha aumentado el número de ventas de libros. ¿Esto lo estás notando, Paco? Yo creo que sí, porque mira una cosa que ha traído la pandemia, una cosa, de las cosas buenas que ha traído la pandemia es que la gente ha vuelto a la lectura, ha tenido mucho tiempo, ha estado en casa y en vez de quedarse a mirar la televisión, sí. el ordenador, el móvil se ha dedicado a, a leer, y, y leí que en España ha aumentado un 42% el hábito de lectura, ¿sabes? Y las editoriales apuestan por autores nuevos, autores desconocidos, y eso es muy importante, yo soy un autor desconocido para, para España, por ejemplo, me encantaría que alguien alguna editorial importante se fijase en mí, como, como en otros, y te digo más, Don En Elche se hace muy buena literatura. Están publicando libros, novelas, muy buenas en este momento. Uh -huh. En este mismo momento. ¿eh? Pues, has En Elche hay escritores que muy buenos. Claro. Pues has cumplido parte de tu sueño, porque en Elche hay amigos que se han fijado en ti y apuestan por tus relatos. El vicio de perder eh, lo presentas hoy. Has dicho que es un relato sobre las adicciones, sobre los que caen en adicciones, algunos... Pueden salir, otros pierden Para escribir esto, realmente Has tenido que investigar Sobre las adicciones Sobre todo tipo de adicciones ¿Tú podrías decirnos eh, cuál es la fórmula De quienes pueden salir De las adicciones y de quienes no Y de quienes no De los perdedores ¿Has llegado a alguna conclusión pues, como autor Al hablar y reflexionar sobre este tema? Pues hay que tener Una meta definida Yo pienso que tener fuerza de voluntad Y alguien que esté a tu lado y te apoye, ¿sabes? Porque si te sientes solo es, más, es fácil que recaigas, ¿sabes? Muchas personas caen en las adicciones por carencias, afectivas, sentimentales, emocionales. Yo creo que muchas, muchas adicciones son producto de, de, de carencias, de faltas humanas, ¿sabes? De falta de humanidad, de cariño, de empatía, de amor entre personas. Y una persona que, que, que encuentra amor, que encuentra apoyo, que encuentra a alguien que esté a su lado, tiene más fácil salir de, de este hoyo de una adicción del tabaco, del alcohol. Hablo mucho del juego en el libro, ¿sabes? Uh -huh. Mucho del juego. ¿no? Y... muy bien el tema del juego, ¿sabes? Uh -huh. ¿Y retradas al, al perfil del perdedor? Sí, sí, lo retrato en el libro, sí, lo retrato en varias historias. ¿Y cómo es el perdedor? perdedor es una persona para... que ha luchado, uh -huh. pues una persona que ha luchado por un sueño y no lo ha conseguido. Laboral, sentimental, personal, profesional alguien que ha luchado por una meta, por un, una ilusión y se ha roto. Y eso nos, ha, nos pasa a todos, nos pasa a todos. A mí me ocurrió en el mundo del periodismo, por ejemplo, me ocurrió en, el, en mi vida personal, pero nos pasa a todos. ¿Quién no ha perdido? ¿Quién no ha perdido? Un, una meta personal, laboral, sentimental, profesional. ¿Quién no, quién no pierde personas? Todos sabemos. Pues, pues Paco en la vida no hay que llorar hay que vivir porque esto es un auténtico carnaval, suerte gracias Rosemary <música> 4. Teleelch Radio Marca. Teleelch Radio Marca sigue creciendo. Ya sumamos 65.000 oyentes. Y queremos darte las gracias a ti, que nos desde el 101.4 FM Y a ti, que lo haces desde Teleelch Televisión o Teleelch.es Y por supuesto a todos los que nos escucháis desde otras plataformas digitales. Y gracias a los 65.000 oyentes que nos seguís cada día. Teleelch Radio Marca, porque nos gusta Elche 101.4 Teleelch Radio Marca Pues si eh, hemos puesto banda sonora a la vida del escritor Paco Gómez La vida es un carnaval vamos a poner banda sonora al siguiente escritor que tenemos preparado y que va a participar en el ciclo literario del Centro Hernández ¿no? Esta es la banda sonora Mother Earth Madre Tierra Es la que ha escogido él Estamos hablando de Fran Zarathustra Este sábado participa El escritor y quien hablará de su última novela, la publicó hace un año, tardes de Persianas Bajadas, un relato protagonizado por mujeres, costumbrista que da un giro inesperado como el que dio su vida para convertirse en un angustioso thriller psicológico. Transaratruser. Muy buenos días. Buenos días, Rosmarie, y buenos días a toda la audiencia de La Glorieta. Bueno, pues cuéntame, ¿por qué Madre Tierra, por qué eh, la naturaleza está tan presente en tu vida? En mi vida y en alguno de mis libros. De hecho, mi segundo libro se llama Agoniza Gaya... ¿Ah? Y a, además de ser de que es el origen de ese libro, precisamente es un homenaje al mundo de la radio Del que soy fanático desde que era bien jovencito sí, Porque en ese relato pones como protagonista a un locutor de radio Sí, sí. ¿Es quizá ese uno de tus sueños? Eh, la verdad que sí, en su día de jovencito hicimos un programa eh, con un amigo, con Ramón Esclapés eh, y estuvo era una emisora digamos pirata en aquellos tiempos de, iba a través del centro ecologista eso, del Margallo eso pega muy bien a los jóvenes eh, sí éramos un poquillo ansios. rebeldes bastante rebeldes y revolucionarios en aquellas épocas eh, formábamos parte también de las de las primeras tribus se puede decir eh, urbanas que que habían en esta ciudad y hicimos un poco patria en ese sentido de ...de que podíamos ser buenas personas a pesar de nuestras apariencias y, y demás. O sea, ¿Ya te gustaba comunicar la radio, transmitir y escribías? Ya me gustaba comunicar, de hecho, gran parte de... ...se puede decir modestamente, la, la cultura que yo pueda tener... Eh, ...yo no soy realmente un gran lector... ...pero sí que soy un enamorado de la palabra, de la variedad... De, de, ...de todo lo que puede ampliar una persona en comunicación... ...en defensa propia y en, y en digamos, eh, cómo, cómo darse a conocer. Entonces, eh, la radio, las tertulias, las eh, he seguido mucho... Y, ...y soy mi seguidor de podcast, de, o sea, a cualquier hora del, rey, del día... ...en mi vida participa la radio". Bien, pues espero tenerte de oyente, eh, ser parte de mi audiencia. Me tienes, ah, me tienes, me, me haces compañía muchas mañanas. Gracias, gracias, porque también nos gusta entretener y más eh, si los oyentes pues son eh, personas como tú que tienen una vida interior muy intensa, porque cuando decides ponerte a escribir tus primeras novelas, la que publicaste el año pasado es la cuarta y la que Ajá. va de la que vas a hablar Eh, este sábado a las doce y media en el centro hermandiano, es precisamente de tardes de persianas bajadas. Luego hablaremos de ella, pero háblame de ti, porque queríamos conocerte un poco, Fran. Eh, ¿Cuándo empiezas a ponerte a escribir novela? Bueno, estas decisiones a veces no se toman premeditadamente. Yo mmm, sí que puedo decir de... De jovencito me gustaba, yo te digo, estaba un poco sí. relacionado con el mundo de, de la música, de, de los grupos, de las tribus urbanas que habían entonces por aquí, tal y cual. Y yo era un poco, porque mi ritmo es, o sea, mi, mi, soy melómano, me encanta la música, en muchísimas de las, de las variaciones que pueda tener la música, muchísimos estilos distintos, Pero sí que te puedo decir que mi ritmo corporal es un poco el de un palo de escoba, por decirlo de alguna manera. Vale, bueno. Y entonces, eh, digamos que busqué un poquito el camino de, de estar en cercanía con, con mis amigos, el, el poder aportar yo algo a ese tipo de, de grupos musicales que éramos entonces... ...a través de la poesía que a mis 15 añitos hacía mis primeros pinitos... O sea, que escribías las letras de las canciones... Sí, me vine arriba un poco también... ...porque <risa> en el Politécnico, que era el instituto que yo iba... ...el sistema Marco Actual... Eh, ...me premiaron una primera poesía... Que, vale. ...un trabajo que nos mandaron global para uh -huh. todo el instituto... ...y en los periódicos de entonces que, que hacían en los institutos... pues ...me lo publicaron y bueno, fue un poquito... Uh -huh. no, ...no por el premio en sí sino por la sensación, y voy donde donde me has preguntado, uh -huh. por la sensación maravillosa de, de sentir eh, ese gusanito en el estómago cuando eh, conseguía un verso bueno, como, o sea, algo como decir, es increíble que haya esto salido de mí, uh -huh. estoy en mi paz espiritual, en soledad ahora mismo, eh, queriendo hacer algo que, que estoy planificando y programando, y... Ostras, me ha salido de esta manera, incluso me quedaba yo un poco impresionado y sobre todo esa sensación bonita del gusanillo en el estómago. Y a la edad de pues, aproximadamente los 40 años hubo un vuelco en mi vida, se fue al carajo, digamos mi, mi castillo vital, eh, se derrumbó. Y tuve que, de hecho, mi primer libro habla mucho de eso. Sí, Me porque des... el título es La energía nunca muere. Sí, digamos eh, que es el, el camino... Seguir adelante, ¿no? Sí, es el, el camino, digamos, en, en una tabla de niveles de, de 0 a 10, eh, cuando un ser humano está en menos 4, y es el hundimiento, la depresión, la como que todo todos los planes y, y imágenes que te has hecho de tu futuro se han ido al carajo. Y fue un o sea, poquito así de drástico. Y, eh, y duro. Eh, eh, estás reconociendo que caíste en una depresión a los 40. Años. No tanto porque tengo un poco de fortaleza, pero sí que fue un, un duro trance sentimental, de ruptura familiar, de alejamiento de mi hija por distancia física, no no por ya, ya. no por la, el, el, el cariño sí, y el tato que nos tenemos. Que la vida te golpeó. Exactamente. Y se te ocurrió... Eh, acogerte al verso, a la palabra, para sacar toda esa sí. angustia, todo ese dolor y transmitirlo en tus relatos. Ir con la ficción, mezclarlo con la realidad. ¿Cómo, cómo, cómo fue tu fórmula? Sí, Romario, es, es un poco como decidir algo que involuntariamente había estado planificando toda mi vida. Porque ah. a pesar de que abandonara pues, el mundo de la radio, Eh, por, por ya liarme con el trabajo con, con, con crear una vida y, y formar una familia no yo solo, sí. por supuesto <risa> eh, no se puede, uno solo no, no puede no se puede, exactamente, <risa> no se puede pero sí que fue un poco el, el decidir voy a en un momento dado de ese trámite cogí y además es que me acuerdo físicamente y literalmente del día y cómo fue uh -huh. fue una tarde de sábado Eh, yo me había mudado a vivir a Albatera a la Vega baja por razones de trabajo y tal y por no también no estar demasiado en contacto Elche siempre lo llevaba en mi corazón diariamente he llorado mucho ese 13 y 14 de agosto En, eh, desde la terraza o desde el, la pantalla de internet o, o del televisor claro, claro. Viendo el Mister y viendo Lani tal La ni del alba Exactamente de Pero he estado esos 20 o 20 y pico años alejado de Elche ¿no? Y entonces en, en, aquella, en aquella época que vivía solo uh -huh. Por esa ruptura que sí. os he comentado eh, Decidí como que voy a ver si soy capaz De no solo escribir una poesía que se puede gestionar en... Un día, no, no. una hora, una semana. Sino una historia. Sino de mantener un proyecto vivo durante uno, dos, tres años, que son aproximadamente tres años, mil libros, cada uno de ellos aproximadamente llevan... O sea que llevas muy poco publicando. Eh, sí, realmente eh, cuatro sí. ¿Cuatro bueno, novelas en tres años? No, no. Ah, en cuatro. ¿En eh, no, durante los últimos 14 ah, años, tengo 54 actualmente. <risa> durante bueno. los últimos 14 años, pues han salido las cuatro novelas. Vale, Un unas vale, tres, vale. Uh, cada tres años, una, se puede decir. Vale, vale. ¿Y por qué decidiste ponerte eh, este nombre, Zara Trusker? ¿Qué guiño es el que haces? Porque esto es una mezcla, es sí, profeta, Lo primero que quiero religioso. decirte, tanto a ti como a los oyentes, es que. En cuanto lo pronunciáis dos veces, ya empieza a pronunciarse más fácil. <risa> Bien, eh, pero ¿por qué? qué? Bueno, es una forma de hacer un guiño. En primer lugar, porque quería, eh, como, eh, cómo pero, decirlo. ¿Te ha inspirado Nietzsche o no? En cierta manera, en cierta manera, ya. en cierta por eso manera de, de cambiar el final, el truster. Sí, o sea, claro, había que modelarlo un poco para Ay. personalizarlo un poco a mí. Pero mmm, el origen es de, de, de esas tardes de, de amigos que en aquellos entonces, eh, bueno, éramos lo, no los gamberretes en el plano gamberro, pero sí los que muchas veces nos saltábamos una clase del instituto para, mira, hemos conocido, ha traído mi hermano de Londres un disco de tal grupo tal, vamos a y nos sentábamos y lo analizábamos y otras veces era con libros y con Y de, ese, de esas cinco o seis amigos, porque éramos una peña de amigos bastante grande, pero siempre éramos constantes, o sea, a cualquier hora, cinco o seis, estábamos presentes, a cualquier hora del día. Y recuerdo en la casa de uno de ellos, eh, precisamente, la única madre que nos aguantaba esa hora... ...porque es que éramos inaguantables... ...entonces nos metíamos a su habitación... ...pues el uno con la guitarra... ...el otro que traía un libro... ...el otro que había conseguido pues no sé... ...algo anecdótico, paradójico... ...que venía del extranjero en aquellas... ...fechas todo lo que viniera de fuera... ...y que nos nutriera un poco... Eh, ...hablábamos de la movida madrileña... ...hablábamos del rock and roll... ...que, que se iniciaba también un poquito... ...de y, y todas esas cosas... ...y, y como recuerdo... Me quedaba en la silla Zaratusta de Nietzsche uh -huh. y pff, no es que siga al pie de, ni mucho menos al pie de, de, del detalle eh, las doctrinas de Nietzsche, bueno, porque me... son muy radicales en muchos sentidos y hoy serían casi casi ilegales, se puede decir. <risa> Pero sí que me dio el, ese ese guiño para poder yo mmm, desmarcarme en cuanto a libertad absoluta en lo que escribo. Eh, ...sin miramientos, sin, sin tener nada que me, que me amarre el pensamiento... Eh, ...dando de mí toda esa, sí. esa soltura. Es que parece una declaración de intenciones... ...te pones a escribir cuando comprendes que Dios ha muerto para ti. Mm, ¿O no? Casi... Al, mm, sí y no, porque mm, en, ese, en ese trance fatal de vida... Eh, muchas personas nos aferramos a cualquier cosa. Y eh. tú te aferraste a la religión. Y no es que me aferrara a la religión, pero sí que en a un momento fecha. dado eh, tenía que eh, participar en, en mi día a día eh, interno de, de, de comportamiento, de, de decir, mantén una línea, mantén una línea, mantén ah. una línea. Eh, yo en esa, en esa época... Y, Lo doy como consejo a veces. Vale, ahora entiendo ese pseudónimo que escogiste. Vamos a contar desde Persianas Bajadas, porque sí. hace un año lo publicaste. ¿Cómo están yendo las ventas? Pues la verdad que me sorprende, tanto las ventas como la respuesta que, que está teniendo de todo el mundo que la ha leído. Este libro, eh, por ejemplo, en, en la feria que se celebró en el Aljub. -Yup, la feria del día del libro, uh -huh. que fueron tres días, eh, prácticamente estuve con otros compañeros y algunos igualaron también, pero fue de los más vendidos en esos días. El día de, eh, de la mujer, el 8 de marzo, en esas jornadas por las, por las librerías y todo esto, de firma de ejemplares y todo esto, eh, tuvo una respuesta maravillosa. Uh -huh. en, la, en Santa Pola ya no se celebra la feria del libro, pero tengo un sitio siempre donde acogerme, que es el, el puestecito, bueno, el gran puesto que monta en la papelería, librería El Morenet de Santa Pola y todos los años eh, soy bien acogido, somos casi o sea, amigos te, te Está íntimos. yendo bien. ¿Y quién ha apostado por ti para tus novelas? ¿Quién te las edita? ¿Quién te las publica? ¿Tú o hay editores que apuestan por ti? Sí, de momento hago autoedición Comencé con el primer libro prácticamente en una imprenta... ...ignorando lo que es este mundillo. Mm. Actualmente sí que estoy acogido por la editorial Pequeños Corazones... ...pero más que nada por, por, por cosa mía de, de hacer una una acción altruista mínima que puedo hacer. Es una editorial que además de eso eh, forma parte de una ONG... Y parte de la recaudación de los libros que vendo, y que vendemos uh -huh. todos los que estamos inscritos a esa editorial, eh, pues eh, va para, ¿Para, para, para acciones en África, a veces eh, cosas para niños de material escolar, cosa, yo sé de un par de proyectos tampoco, sigo uh -huh. al pie del cañón el, el asunto, ¿sabes? Bien, pues eh, colaboras en una editorial entonces eh, que tiene una parte social importante porque eh, va a la cooperación internacional. Ajá. ¿Y qué es para ti Escritores en su Tinta? Porque tú no estás solo como escritor, eh, perteneces a esta asociación. Pues sí, y además siento mucho orgullo, a pesar de que a veces tenemos altibajos, esto del confinamiento y el COVID y tal nos ha fastidiado un poquito y tal, Pero tengo mucho orgullo de pertenecer a la asociación de escritores en su tinta, porque me ha dado las parte de, de, de clav, algunas claves para, para perfeccionar en, en mis técnicas, en mis eh, en, en el estar el día a día con, con o sea nos vemos una vez a la semana y, y hacemos muchas pero nos aconsejamos el uno sabe más de redes el otro más sabe más de gramática el otro más sabe más o sea siempre hay una tertulia activa entre nosotros para, para y luego me, las actividades que eh, surgen bajo, el, bajo el, el, paraguas de... su, el paraguas de escritores en su tinta siempre están bien bien miradas es una asociación que aparte de la seriedad y, y la cultura el, con el trato de la cultura tenemos mucha seriedad en el asunto de, de, de eh, cómo interrelacionarlos con los lectores cuando estamos al público. ¿Y por qué participar en el ciclo literario del Centro Hernandiano? ¿Por qué? Ay, porque es una ilusión que tengo desde, desde que lo conocí el año pasado, con las primeras actividades que fui a ver allí. Yo relativamente llevo poco tiempo, digamos, retornado a Elche. Llevo mmm, tres años, va a ser ahora. Y, bueno, poco a poco me he ido volviendo a involucrar en... en el mundillo cultural, en las actividades que se van haciendo y tal y cual... ...y tenía la, el, la idea de que este libro habla de cositas de Elche muy bonitas... ...aparte que se transforma luego en Ya, Chile. hemos dicho que Tardes de persianas Bajadas sí. es costumbrista... ...por qué, qué lugares son los que retratas como enclaves... Eh? idílicos que mira, luego se convierten en, en, en pesadillas para las protagonistas. Sí, mira, a, a mí me gusta novelar, o sea, jugar con el asunto de novelar las situaciones. Eh, eh, muchos amigos míos me, me dicen, chico, cuenta que tú has vivido esto a fondo, cuenta. Y a mí me gusta dejar pinceladas de, de, de mi recorrido, de mi sabiduría o de, o de mi conocimiento en, en los libros, pero en gotitas se puede decir, ¿no? Y entonces, en tardes de persianas bajadas Hay aspectos de, de, de, de por ejemplo, eh, el día de Ferrer Betes, uh -huh. pero novelado, porque la situación eh, se data en un día de San Juan, uh -huh. nace en un día de San Juan, se puede el, decir. El solsticio de verano. Exactamente. Es, digamos, una, un festejo que se crea en una de las pedanías. Las pedanías que nombro también son noveladas por la, por la situación de no señalar Yeah. a ninguna de las pedanías de Elche en ese aspecto determinado quería que fuera una novela además una novela global que no, nadie se viera personalizado en, en lo yeah. feo o lo horroroso que pueda suceder ¿Qué Bien. sucede? Al final, <ríe> no lo vamos a decir. <ríe> hay que leer. Eh, eh, que por cierto, esta arte es de personas bajadas, el título ya lo, lo muestra en la portada del Ajá. libro, hay una chica pues eh, desolada en una habitación oscura y con las personas bajadas. Y luego, pero hay un subtítulo que es el consuelo de los buñuelos, que esto también es una pincelada ¿no? de... De ese costumbrismo que se convierte luego en angustia, ¿no? Sí, más que pincelada es... O la los... esencia. Mira, la palabra buñuelos aparece en el libro, no sé si tres o cuatro veces. ¿Pero es porque te gustan a ti los buñuelos? Bueno, eh, realmente <risa> me gustan los buñuelos. <risa> y además, mi tía Manolita los hace muy buenos. <risa> ¿Eh? Aparece por ahí las tías, ¿no? Las tías. Sí, sí. Eh, es que... Eh... El, el asunto de los buñuelos es que se, se merecía el subtítulo porque son tres pellizcos cuatro que da la veterana de la familia, la abuela, en un sentido tan, tan, tan enérgico que, que, digamos, relanza, a, o sea, se convierte casi en una bandera eh, de lo que puede ser la posible búsqueda de solución. No puedo desvelar no, mucho no, más. No, no, no Es que, Romari, Hay que leer. El, el problema de hablar de este libro es que mi deseo, y además hasta ahora está funcionando, es que no sepa el lector prácticamente nada de lo que sucede. O sea, es tan, tan, tan. Yeah. Sorprendente lo que va a leer el lector y cómo lo va a leer, que de verdad es un caramelo para el entretenimiento y la imaginación. Pero a mí me obligaste a leerlo al revés, porque me lo trajiste ayer, no me da tiempo para, para preparar la entrevista y tuve que comenzar el primer capítulo y el último, porque no no, no, no me dio hombre, No me dio tiempo para más y ahí me di cuenta que no puedo, no puedo decir ni desvelar a, absolutamente nada del argumento porque cambia de forma radical, como dices tú, sí, que sí, cambió tu sí. vida, pero sí, saliste adelante y ahora, en estos momentos, ¿te encuentras satisfecho? Muy satisfecho, pero mmm, sigo eh, buscando con energía el que las salidas que nos ha tapado el COVID y, y el confinamiento, las salidas sociales, casi lo que más me alegra y lo que más ilusión me hace de la presentación del sábado es volver a reencontrarme, en, ya lo hice este verano en, en lo que hicimos en Santa Pola y, y bueno, y anteriormente en la feria y tal, pero cada cada reencuentro con los lectores, cada cada volver a comunicar, cada cada situación de ver a, a gente que ha leído otros libros míos, o sea, o sea me llena mucho, me, me da mucho... No sé, y tengo la intención de trabajar mucho o sea, en, que lo del sábado, en la promoción de ello. Lo del sábado quieres que sea un encuentro con tus lectores. Sí, gusta? por favor. Y gusta? además os, os espero a todos, eh, a cualquiera que esté metido en la locura de, de, de entretenerse con la literatura, valga el verso... Eh, allí lo espero porque, y además m, lo digo muy en serio, paso lista, o sea, os quiero allí, os quiero allí. Es la hora de las cañitas, es las doce, son las doce y media de la mañana, pero seguro que sabremos hacerlo agradable para, para entreteneros. Pues señoras y señores, así habló Zara Truste. <risa> You You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 El jueves 21 de octubre, séptimas jornadas de salud en el ámbito comunitario. Mesas redondas, conferencias y talleres sobre actuaciones en salud mental y emocional, alimentación y ejercicio físico, medio ambiente, salud sexual y adicciones. Todo lo que afecta a nuestra salud. Si te interesa, inscríbete y preséncialo online en elche.es barra Jornada Salud, Concejalías de Sanidad y Derechos Sociales, Ayuntamiento de Elf.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 Veo cómo nace la luz, siento la emoción, mi corazón late como lo hace el universo, miro esta sensación, mi padre la razón cuando la energía se transforma en movimiento. Uh, uh, uh. Cuando miro hacia el cielo me siento más grande que el sol. El secreto está en esta canción. Siento en mí una gran explosión. Los planetas se alinean y la vida da comienzo. El viento en calma alrededor es el pulso de mi sangre que recorre en serio, uh, uh, uh. cuando miro hacia dentro el silencio nos habla los dos. Sí. Una estrella en el centro de Orión lo dice el ay, aire, lo dice el viento que vola sin para estar y movimiento, colisionando cuerpo con cuerpo, cuerpo. Mi corazón iguala todo el universo y puedo sentir y la vida en dos pupilas y el tiempo en el de mi Una galaxia de sentimientos Somos polvo de estrellas en suspensión, diminutos átomos formando un campo de luz Un Big Bang y al que llegó en el momento necesario y sacudió nuestros esquemas. Cuando miro hacia el cielo, el silencio nos habla los dos, tú y yo, tripulando esta constelación. lo dice mentira, lo dice miento, que hemos nacido para estar en movimiento, condicionando cuerpo cuerpo. Mi, mi corazon igual que todo el universo y puedo <muchas> sentir la vida, tus pupilas y el tiempo en expansión una galaxia de, y de sentimientos nuevos y nuestra yeah, yeah. mente funcionando en este fondo cósmico imprevisiblemente cuántico y metafísico ya sabes el pozo de Higgs no te va a hacer la cama lo afirmó Marie Curie. quien no arriesga nunca gana si sí? antigravedad y antimateria en la Vía Láctea las verdades son etéreas yo digo tú. Uh, uh, uh, la supernova que libera mi existencia Lo dice el aire, lo dice el viento Que hemos nacido para estar en movimiento Colisionando cuerpo con cuerpo uh, uh, uh, uh. <tose> Siento la emoción, mi corazón late como la del universo. 101.4 Tele Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Tele Elche. Este programa La Glorieta comenzó a las 9 de la mañana y lo hicimos dedicando toda esa primera parte del programa al mundo de la cultura, porque hay diversos actos literarios previstos. Esta misma tarde, a las 7, se presenta en el claustro de la Biblioteca eh, de San José, la Biblioteca Pérez Ibarra, se presenta el, el último libro, el último relato del escritor y periodista Francisco Gómez, El vicio de perder, y también... El próximo sábado a las doce y media en el Centro Hernandiano, situado en el mismo Complejo Cultural de San José, se presenta la novela de tardes de persianas bajadas de Fran Zarathuster, que ha estado aquí con nosotros en este estudio de tele Radio Marca para hablarnos de cómo han ido las ventas de esta novela que se publicó hace ahora un año. Mañana... El sábado, mejor dicho, presentará, participará en ese ciclo literario que continúa desarrollándose en el centro hernandiano. Y en esta segunda parte del programa La Glorieta, que iniciamos ahora, pues vamos a dedicarla, ya saben ustedes, que todos los jueves tenemos a las diez y media ese rincón gastronómico. Hoy tendremos consejos saludables de Nieves Gil y Manoli Gilaver. ...van a centrarse en dos productos estrellas del Camdel... ...como es la granada y el dátil... ...que están en plena temporada... ...y en la ronda de noticias... ...atención, tenemos mucho que contarles... ...la actualidad local, la crónica deportiva... ...y la previsión meteorológica... ...y una de las noticias... ...de las que nos ocuparemos en estos momentos es... ...las protestas... ...hay muchas concentraciones convocadas... ...y nos centramos en la de mañana viernes... ...a las 7 de la tarde porque se ha convocado una concentración para reclamar esas inversiones que nunca llegan, lamentablemente, de los presupuestos generales del Estado para mejorar nuestros trenes de mercancías. La plataforma Elch eh, Emergencia Climática, y la plataforma Valenciana, Perú, un tren público, social y sostenible, que vertebre el territorio y refrede el planeta, pues han sido las plataformas que han convocado esta concentración de protesta que tendrá lugar, como decimos, mañana viernes a las 7 de la tarde en la Plaza de las Chimeneas de Cárdenas. Para hablar precisamente de esta protesta, tenemos a dos miembros de la plataforma ELCH Emergencia Climática. Él es Sebastián Madrigal, a quien damos la bienvenida. Sebastián, muy buenos días. Buenos días, Romery Y ella es eh, eh, Manuela Campello, Aquí donem també la benvinguda. Mol, bon dia, Manuela. Moltíssimes després, moltíssims. Em tu comencem, Perfecte, Manuela, molt eh, ben, sí. la plataforma El Chemerdjència Climàtica. Don eh, nas, eh, què és esta plataforma? Bé, la plataforma ja va nàixer fa uns anys, en el 2009, crec que va ser el acte de de projecció pública en, en relació amb els, les mobilitzacions que va haver Per, precisament per el refredament climàtic, no, contra el canvi climàtic. Eh, després vingui la pandèmia, la plataforma es frena, com tot el món i després ha renaixut. Estos dies, fara 15 dies o tres setmanes, eh, eh, intentant renàixer per tal de enganxar-nos a les mobilitzacions estatals eh, en la defensa per la defensa d'un tren. Eh, coincidint també amb que enguanya és de un tren, no, no, dels trens. I a més coincident en que Teóricamente, el 2021 es el año europeo del tren. Y a Lesores y yo, ahí estén. Somos una serie de, de agrupaciones ciudadanas que estén reunidos para de, de colaborar en esta exigencia. Parece una broma, pero es cierto lo que nos está pasando en las cercanías. Los trenes son tercermundistas. Eh, Sebastián, Madrigal. Sí, los ¿Qué situación es la actual, la que vosotros denunciáis? Porque para hacer esta concentración de protesta tiene que haber una denuncia. ¿Cuál es la denuncia que realiza la plataforma? Bueno, la, la denuncia que hacemos es la situación de, en la que se encuentra el, el tren convencional, tanto de no solo cercanías, bueno, eh, la, la, también la media distancia, porque cierto. no olvidemos que para ir, por ejemplo, de Elche a Valencia, por ejemplo, que estamos en la comunidad, eh, es una odisea. Entonces... Eh, hay una falta de inversiones totales desde hace muchísimos años. Se están derivando estas inversiones hacia el AVE, cuando el AVE, por ejemplo, es un tren que no no es eh, no ejerce las mismas funciones sociales que el tren de cercanías y media distancia y no es social eh, medioambientalmente sostenible, y eh, en detrimento de las inversiones de, de un tren que es el que utiliza la inmensa mayoría de la población, porque es el que utilizamos para, para nuestro día a día, ¿no? Y entonces estamos viendo que día, eh, año tras año, vamos, mmm, el tren de cercanías y de media distancia va perdiendo pasajeros y, y va ganando otros tipos de, de transporte menos sostenible. Y justamente en un momento en el que eh, las alertas por el tema de emergencia climática, a la que ahora se suma, por ejemplo, la crisis energética y crisis de materiales, eh, son cada vez más, eh, más llamativas, digamos más... más eh, Más, ...más peligrosas, digamos, ¿no? más. Los científicos están alertando de que estamos a las puertas de... de, de un, ...incluso de un, de un colapso civilizatorio... Si, ...si no empezamos a tomar las medidas que, que, que deberíamos adoptar, ¿no? Y entre ellas, una de las más importantes sería el tema de, de, del ferrocarril. En concreto, por lo que me preguntas de Elche, pues... ...para mí tiene muchas carencias, por ejemplo, el tema de la vía única... ...el tema de la falta de electrificación los trenes, por ejemplo, que el tren de diésel, que es la contaminación que tiene, no tenemos más que bajar uh -huh. los andenes ¿no? de, para, para darnos cuenta de, del tipo de aire que se respira ahí, la fiabilidad, que es una cosa fundamental, o sea, tú no puedes contar con que, por ejemplo, si vas a Alicante, que es la capital de provincia, ¿no? tienes cualquier, que hacer cualquier gestión y tienes una hora, tú no puedes contar en que vas a ir a la estación y nadie te asegura de que vas a coger el tren, va a venir y con retraso... ¿Y, y esto pues, está sucediendo con o sin huelga. Eh, no, no, por supuesto, come sin huelga. Eh, no olvidemos también, eh, la huelga la hacen los propios maquinistas y empleados porque lo que están reivindicando no es un aumento salarial, están reivindicando inversiones y que hay una falta de personal eh, brutal. Entonces, cuando vienen las vacaciones, cuando hay que cubrir personal, cuando alguien se pone enfermo, si no, no tienes personal, al final se van produciendo can cancelaciones y quien padece esto es la ciudadanía eh Asobaldir Manola Manuela que eh, Renfe está fent OAD que es la agencia que gestiona Estrens, eh está fent una reducció de la plantilla que està passant en Estrens en la en la seva gestió. Plan espera, espera, ha fet una reducció. Ha fet una reducció de plantilla, no està reposant el personal, eh, el els maquinistes, interventors, etcétera. Això des de de la Covid i el que s'exigeix ara és que e se invertirisca més en personal, en renovació de vagons, en una reestructuració del mitjà de transport en general a tot l'estat espanyol, etc. Però a mí jo vaig a comentar a completar un poquet el que ha comentat el company i el que has dit al principi, no? estem en una situació de pràcticament de collapse energètic i jo pense només en la immensa quantitat de camions que ixen del nostre baix segura que utilitzen les carreteres pero tal de transportar les eues mercaderies, si se recuperara, que és una de les exigències també, si se impulsara el transport de, mer de mercaderies per, per ferrocarril, uh -huh. eh, podríem establiar nos accidents de trànsit, augment de carreteres que destrosen el territori i eh, més seguretat per a tot el món, no? Però vosaltres teniu informació del corredor Mediterrani, de com va. El corredor Mediterrani està per ahí aparcat y alguna crítica coms està fent i, i ahí estem això en, en general, no? Uh -huh. Però a nosaltres, o sigui, la nostra con eh, concentració sí. se centra sobretot en el nostre territori, en el de Rodalía, de molts territoris que estan abandonats, te posa l'exemple de la Vega Baixa o altres comarques com la comarca de Utiel, el interior del, del, del País Valencià que està abandonat. I considerem que el tren és una forma de vertebrar el territori també. Yeah. O sigui, podem analitzar Este problema aquestes mobilisacions des de dos punts de vista. Caràcter social, els trens i, i, impulsar línies de alta velocitat ha contribuït a despoblar territoris interiors perquè no poso en relació les ciutats no. mitjanes uh -huh. i d'altra banda el, el problema, o sigui, sea, serviria el tren per a la cohesió territorial i d'altra banda el, la qüestió ecològica, no? O sia són els dos pilars d'aquestes mobilisacions. Si no tenim un bon sistema ferroviari la, per, a, per a la gent, la gent utilitza els cotxes. i si utilizem els cotxes, això pot dir més carreteres, infraestructures per a carreteres i més contaminas. Fer pas. Eh, eh, és sí. fonamental. Per tant, eh, eh, vos haveu plantejat el fer esta concentració de protesta per a cridar a la societat per a que es mobilitz. Porque había llegado a un punto que pensé que, que puede haber eh, conciencia social eh, que sí, de los mira, voy a contestar. Sí, eh, para eso y para, por ejemplo, llamar la atención de lo que decía del corredor, del corredor mediterráneo. Compañeros de la, de la plataforma de, de, de País Valencià eh, podían hablar, darte datos más concretos de esto, pero. Está ocurriendo algo similar con lo del AVE, porque el AVE también ha sido algo que se ha vendido a bombo y platillo, pero luego ha tenido muchos inconvenientes que nadie nadie dice. Y con el corredor está pasando lo mismo. Está, se está Tiene mucho más de, de mediático que de realmente del de el servicio que van a ofrecer a la población. El, el ejemplo lo tenemos en el AVE. Eh, el AVE, por ejemplo, en Elche. Se han hecho una cantidad de inversiones brutales para traer el AVE aquí y... ...teniendo la, la situación en la que tenemos el, el tren de cercanías... ...que está conectando a la segunda y tercera eh, ciudad de la comunidad valenciana... ...y encima la comunica con, con Murcia, que tenemos la línea que llega hasta Murcia... ...capital de provincia, quiero decir... Eh, ...y lo tenemos eh, tenemos una, una línea de forma tercermundista. Y el AVE, no olvidemos que se han destinado cantidades ingentes... ...que es difícil hasta calcular la cantidad de, de dinero... ...pero no solo eso. Eh, a nivel de mantenimiento, mantener esas líneas va a costar una barbaridad de dinero. A nivel energético... Eh, llevar esos trenes a esa alta velocidad consume una cantidad de energía infinitamente superior al que pueda con, eh, gastar un tren convencional. A nivel de destrucción del territorio, eh, la construcción del ave ha destruido territorio eh, mucho, muy por encima de lo que destruiría el, el tren convencional, uh -huh. que no destruiría porque ya están las líneas hechas, en todo caso sería mejorarlas, ampliarlas pero no olvidemos que por ejemplo eh, un ave, eh, las curvas son casi rectas por la velocidad a la que van, entonces imagínate para hacer una pequeña curva El, el trazado que tiene que hacer. Y como es tan difícil modificarlo, pues también ha pasado por sitios que a lo mejor tienen, eh, son medioambientalmente, eh, o sea, han tenido un impacto medioambiental muy, muy fuerte, ¿no?, en esos en esos sitios. Entonces, se nos ha vendido como si fuera algo eh, muy muy bueno, pero realmente es una cosa que utiliza un porcentaje muy pequeño de la población y que nos ha costado muchísimo uh -huh. a las arcas públicas. Y el... Eh... Sí, Manuela, vols dir, ha alguna cosa més, no? Més el que afegir, més que fet gís obrir una treta. No? Ah, bueno, eh, <laughs> però si fas la pregunta, vachs a fetè la pregunta per, per què ara esta protesta? El es presupost general de l'Estat també han segut per a vosaltres totalment discriminatoris. Sí, sí, sí, sí. Eh, crec que està totalmente abandonada. crec que havia la prensa, na tre dia, per exemple, en el nostre cas de así la la connexió del aeroport, no? Eh, Per anar a l'aeroport exclusivament es d'utilitzar el transport privat o un autobús escadusser que passa cada cert temps, no? I sí, els pressupostos eren ja de banda, però el tema en concret per a nosaltres no és ara pels pressupostos, eh? És per de denunciar tot aquest desmantelament d'un servei públic que des de fa temps s'està produint, potenciant una privatització. Si deteriorem el servei públic Eh, la gente o va a haber privat o comencen a aparecerles de empresas privadas interesadas en este negocio. Y això a nosotros pues, tampoc tampoco nos va Pero yo bueno, perdona, Però no, no, no, no no, No, era yo era reprendre si si están relación seguiste tu porque era hablar de cosas de de cosas de aquí d no? O de o de Torrellano, o de Oriola, o de Callosa, eh? No, es interesa eh, Sebastián eh, el Cadí Manuela de està está precisamente Eh, la intención de privatizar este servicio. Eh, sí, evidentemente. De hecho, ya se está se está produciendo. Pero yo es que, eh, a pesar de, to de todo lo que estáis comentando, ¿no? del tema de inversiones, privatizaciones y tal, eh, no quiero cambiar un poco si vas a hablar de temas concretos, Manuela, sí. pero sí que me gustaría incidir en una cosa que creo que es, es muy importante y que también nos lleva a, a, a manifestarnos aquí. Quiero decir, aparte de reivindicar y criticar lo que se ha hecho, también es un poco la... Es un llamamiento eh, a que la gente empiece a, a, a participar. Es un poco eh, una concentración para hacer algo en positivo, quiero decir, porque sí. estamos en, un, en una situación, mmm, como hemos dicho antes, mmm, a nivel ambiental gravísima, pero es que no se está hablando, por ejemplo, del tema energético. Que los expertos, por ejemplo, no hace mucho estuvo Antonio Turiel en el Congreso, que es un experto de, del CSIC en el tema energético, que nos están alertando de que vamos a tener problemas muy graves, porque ya se han alcanzado el pico de producción de petróleo, se está alcanzando el gas, incluso este este invierno eh, es posible que haya cortes de uh -huh. suministro de gas, que a lo mejor en Elche no son tan importantes, pero en otras zonas sí, y, y van a padecer eh, esos uh -huh. contratiempos, digamos, y, y están alertando de que eso tiene que ir a más, o sea, de que eso va a ir a más. Entonces, el llamamiento es también, eh, aparte de la crítica, es decir, vamos de una vez a, a organizar un poco esto porque Eche tiene una, una serie de fortalezas frente a estas amenazas, pero muchas debilidades. Pues es, eh, no hay tiempo, no tenemos tiempo que perder para esas debilidades eh, adaptarla a los tiempos que vienen. Y el ferrocarril es una de ellas, es imprescindible. Y tanto, eh, aparte de que siga una concentración con Diego Sebastián, crítica, reivindicativa, también lo es eh, de conciencia social. Mm -hmm pero ya debilitats, a els, el tren, eh, les Rodalies sí. és una d'elles. Sí, i eh, Sebastià ha, ha, ha enumerat totes les deficiències que ja se poden afegir més deficiències. A sí. això és el que volies parlar, I no? I tant, i tant. Quines deficiències més? Pues mira, jo crec que si estem parlant de mitjans de transport alternatius, per exemple, els trens haurien de facilitar Luz de que les persones puguin empullar les bicicletes al tren. Un vagó especial per a espècie de garatge per a posar les bicicletes, eh, seients abatibles mm. perquè que hi ha més espai per a posar-les, consignes en les estacions per poder deixar la bicicleta donc, a s'haells mm. i després a la tornada a tornar -la a guardar o a la can, o a Murcia, o a unsiga, espais més amples per a les bicicletes pensem en les bicicletes, però també hauríem de pensar en de pensar obligatòriament en les persones amb mobilitat reduïda. Eh, eh, i mobilitat reduïda, solen pensar en persones amb mobilitat reduïda, però també hauríem de pensar en totes aquestes dones, sobretot dones, però també gràcies als, gràcies a tots cada vegada més homes que puguen al tren o que els agradaria pujar al tren amb cotxets de xiquets i de xiquetes. L'accés és mm, difícil, molt difícil per a una persona en las dos estaciones, en Russ sí, y Parque. Sí, sí, dos estaciones. Es que es el tren, o si sea, puchar al tren implica pujar escales, estretes, pujar parles de la andana al tren y yeah, yeah. después está la cuestión de baixar les escales que sí que ya sí que ya ascensors, ¿no? Eh, echa per una banda. Eh, els pasos a nivell. En cada tenim. En cada hi ha pasos a nivell, me comentaven les companyes que, que en, en Torrellano es terrible, com o, com passes, el nivell sobre la superficie o con pases de una andana a l'altra si vas en sentit contrari, si el teu tren va cap a els o con passes a l'andana si el te, senti, el tren va sentit a l'acal, no? També me parla, parlava una companya de Callosa de, de d esta situació a Callosa. Eh, per, per parlar carros de bebés vale, una qüestió que això ho fa el comunicar-te comunicar en la gent, organitzar uh -huh. estes eh assemblees i escoltes la gent, no? Coses que, que se te passen pel cap me parla, parlava un company de una, bueno, parlava un company de trens nocturs. quanta gent o quanta gent de Torrellano o quanta gent de Crevillen li agradaria anar un cap de setmana a la cant a una representació de teatre, a un concert o a Murcia. O fins ja. i tot allargue el tema i me vatge a llena, pues a la Mar de músicas. Si no tens transport públic, si no tens tren has de cafar el coche, si agafes coche, tornem al mateix tema de sempre, ús de carreteres, transport privat, accidents de trànsit. en eh, parlava també una companya de, de, de la falta de neteja, de la sensació moltes vegades de pujar al tren, ah, estar clar. saturada de personal Y dir en estos momentos, yo no sé si arriba a mi casa, día la compañía. Es que yo ya creo que no sepa netejar mes de la bruticia que ya ha acumulado <laughs> sí. en los vagones. Pero eso, hablaban de tercermundistas. Exacto, sí, uh -huh. sí. Y bueno, ya este mes que cree que. Y sobre todo, me cree que sus usuarios también reclamen wifi fi en, en sí. las estación sí. de tren, porque extraben eh, informació información sí. que de vegades, como ha dicho Sebastián y a trens que no passen, sí, sí, sí, sí. no s'e sap, perquè, sí, però no passen. i i clar, no poden eh no poden rebre informació sí. al moment o al minut. Sí. Doncs estan molt abandonats. Eh, sí. És el que estem dient ara, eh, des, el servicio de rodalies de llarga distància o de mitja, eh, distància. Mm. Per desde la plataforma elch en ciencia climática la concentració mm. per a convocar la concentración, pero además al este de la vistada y mm. en tens algo más que dir ¿no? <laughs> no en en cuando me solte, me solte. Yo eh, creo que hem de recordar que no es només la plataforma delx, ja. que hi ha movilizacions a tot l'estat espanyol ah, sí, sí, i que quan veiem per exemple la situació de Castella la Mancha o la qüestió de Extremadura o del interior del país valencià, és que espera posar-se a plorar. <laughs> quí no, tambés no, no fa de, falta de, mirar de, molt any de, de desconnexió. gràcies per el treball, la denúncia que feu, feuut hi ha ja que recordar a la ciutadania que queda molt per a fer i molta inversió que tenim que rebre, que cal rebre per a millorar les, el, el transport alternatiu mm -hmm. I, i que no tenim molt de temps. Eh? Perquè <laughs> temps. Ins no, no poden no perdre aquesta ve. Aquest no Eh, sobre todo El gobierno. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a tú gracias a vosotros. Muchas o sea, gracias. 101.4 TeleElch Radio Marca. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWestelch también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749.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 como nuestro whisky que se destilan Segovia con cereal de castilla y agua del de hielo y encima es el más consumido aunque no te lo creas DIC 8, añejado durante 8 años a más de 1000 metros de altitud DIC orgullosos de lo que somos disfruta de un consumo responsable 101.4 tele -Elch, Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Faltan cinco minutos para que abramos ese rincón gastronómico de Manoli Gilaber con Nieves Gil, pero antes vamos a, a introducir esa ronda de noticias en estos cinco minutos. Marga García, muy buenos días. Muy buenos días. Ro. Bien, hoy vamos a hacer recapitulación. Tenemos la presentación de la unidad rural, la policía local, sí. refuerza su plantilla, crea una unidad y todo para combatir el delito en el Candel. Tenemos la última jornada de Futur Moda que ayer se abrió con Chimo Puch y de la que ya hemos hablado tanto en el informativo de ayer como en el de la una que no sé si tendréis, tendremos más de más asuntos de futuro moda pero luego tenemos una serie de concentraciones acabamos de hablar con la plataforma Elche Emergencia Climática mañana por la tarde a las 7 en la Plaza de las Chimeneas concentración de protesta para reclamar reivindicar y criticar eh, el servicio de, de trenes y sobre todo reclamar las inversiones para mejorar los trenes en nuestra ciudad con el fin de vertebrar el territorio, pero también de luchar contra el cambio climático al apostar por el transporte público. Pero tenemos dos concentraciones más. Eh, ¿Las siguientes cuáles son para hoy? creo Sí, sí esta tarde a partir de las 7 bueno, pues se celebrará la primera manifestación de hombres contra las violencias machistas promovida por el colectivo ilicitano Hombres por la Igualdad una concentración manifestación que partirá desde la Plaza de las Chimeneas hasta la Plaza de Abay donde allí bueno pues se leerá un manifiesto a favor de acabar con las desigualdades que genera el machismo Esto es en cuanto a la concentración de hoy, la primera que tendremos de hombres contra el machismo y eh, luego a mediodía tenemos otra eh, que se está produciendo en todo el territorio valenciano contra ese secuestro de, de libros que se ha llevado a cabo, libros educativos eh, que tienen con contenido de sexualidad eh, que se ha llevado a cabo en Castellón, pero que aquí también hay repercusión. Sí, hay repercusión y será UGT la encargada o la encargada de organizar. Esta manifestación o concentración que, como tú has dicho, bueno pues se ha llevado a cabo a lo largo de toda la comunidad valenciana. Así que, bueno, una jornada repleta de manifestaciones bueno, bueno, por, por y de protestas. Motivos. Y luego, no todos son malas noticias, no. tenemos buenas noticias, como esa unidad rural, eh, que... ¿A qué hora se presenta, Marga? A las once y media será esa presentación en el yacimiento del alcudí Veremos lo que nos cuentan. Mañana tendremos aquí a Vicente Bordonado para hablar de los resultados que ya está dando la plataforma de Alerta Y luego también... Eh, vamos a, a intentar entrevistar a uno de los investigadores que ha colocado en el mapa... Bueno, ya la universidad estaba en el mapa internacional. Pero todavía más. Pero todavía más con esa investigación de abrir una esperanza, una puerta para las personas ciegas que pueden ver gracias a la tecnología. Sí, porque la Universidad Miguel Hernández, en concreto el grupo de neuroingeniería eh, biomecánica de la UMH, ha desarrollado un nuevo implante cerebral... ...con el que han logrado estimular la visión en una mujer... ...una persona ciega de 57 años que llevaba más de 16... ...sin ver absolutamente nada... ...bueno pues han permitido que empiece a percibir... ...algunas formas eh, simples y letras... ...a identificar la silueta de algunos objetos... ...e incluso también bueno pues según eh, la intensidad de la luz... ...también incluso fue capaz de percibir algunos colores... ...así que una muy buena noticia bueno pues para dar un poquito de esperanza... ...a las personas con dificultades en, en la visión. Pues intentaremos contactar, intentaremos entrevistar al, al catedrático... ...al investigador principal de este proyecto que supongo que tendrá será internacional... La Universidad Miguel Hernández eh, supongo que habrá tenido la colaboración de otras universidades de, del extranjero en este proyecto tan importante para eh, las personas ciegas en el mundo. Pues muchísimas gracias, Marga. Eh, antes de, de poner el punto final, eh, ¿qué más previsiones tenemos aparte de la presentación de la unidad rural para esta jornada de jueves? Bueno, pues los ediles de Sanidad y Bienestar Social participan en la presentación de la Semana Cultural de la 11 donde bueno, pues también se ha hecho hace unos minutos una exhibición de perros guía y además esta tarde también se presenta Bueno, pues el facsímil y, y el abanico del misterio de cara a esas representaciones de, bueno, dentro de unos días. Qué bien, qué bien. Cada, cada día ya tenemos noticias del misterio. ¿Cómo se va acercando con todas las actividades previas? La presentación del cartel, de los caballeros electos. Bueno, el y mañana mosaico... que tendremos ya <risas> preparado ese mosaico en la puerta principal de Santa María. Menos mal que se va al vallado para las representaciones. Pues muchísimas gracias a la UNA. Volvemos otra vez a verte y a escucharte aquí en el 101.4. Bueno, hasta luego. Gracias, Marga. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol tiene puesto el foco en el español de Barcelona, el próximo rival de los blanquiverdes este sábado. A las seis y media de la tarde en el Martínez Valero, los de Fran Escribá quieren hacer olvidar de un plumazo la mala imagen y la derrota frente al Rayo Vallecano, consiguiendo tres puntos vitales ante un tro rival directo, el Español de Barcelona. Para ese partido, eh, Fran Escribá cuenta con toda la plantilla, los 25 jugadores, incluido Diego González, que se perdió el último encuentro por lesión, por tanto tendrá que hacer dos descartes. Ahora mismo, todos los futbolistas están convencidos de que con el apoyo de la afición podrán sacar adelante el partido como reconocía Gerard Gumbau Sí, eh, sabemos que, que tenemos un partido ahora por delante bonito, delante de, de nuestra afición y, y queremos eh, eh, cambiar esta dinámica ¿no? de, del otro día y qué mejor que delante de nuestra afición y poder regalarles un, un gran partido Sí, está claro que en primera todos los equipos eh, son difíciles, ¿no? El español eh, tiene una, una gran plantilla que está en una dinámica positiva pero nosotros eh, sabemos lo fuerte es que ...que somos en casa, eh, delante de nuestra afición... ...y les pondremos las cosas muy difíciles... ...para que eh, nosotros podamos obtener los tres puntos. Por cierto que el club pone desde hoy a la venta... ...las entradas para el partido contra el Real Madrid... ...el próximo sábado 30 de octubre en el Martínez Valero... ...encuentro que se va a jugar a las dos de la tarde... ...para este partido todos los espectadores... ...deberán adquirir su entrada... ...aunque el club ha apostado por un precio reducido... ...para los abonados... Los abonados eh, que solamente podrán adquirir una entrada por abono y que tendrán reservada su butaca hasta el próximo jueves 28 de octubre a las 8 de la tarde. A partir de esa fecha se liberarán los asientos de los abonados que no hayan adquirido su entrada y se habilitarán para la venta del público en general. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias. Y ya cerramos con Vicente Bordonado esta ronda de noticias. Muy buen día, para las próximas horas se esperan cambios y es que se aproxima una vaguada de aire frío en altura para hoy con esa vaguada viento de poniente que va a disparar las temperaturas para mañana precipitaciones y descenso notable de los valores térmicos durante esta mañana vamos a tener predominio de cielos despejados después de una madrugada con ausencia de nubosidad y temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad no han bajado de los 17 grados, conforme vaya avanzando la tarde veremos algunos intervalos de nubosidad sobre todo de tipo alto, después nubes de tipo medio que nos anunciarán cambios de cara a la jornada de mañana el viento en el último tramo de la tarde ya va a girar a componente marítima pero durante buena parte del día viento flojo de poniente que ha animará el ascenso a las temperaturas máximas... ...que hoy en la ciudad van a rondar los 28 grados. Mañana viernes ya estará con nosotros la baguada de aire frío en altura... ...esto nos va a aportar una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica... ...con abundante nubosidad y precipitaciones de carácter débil... ...puntualmente moderadas que nos podrían acompañar hasta las horas centrales del día... También vamos a notar el descenso de las temperaturas máximas que con el efecto de la nubosidad y el aire frío en altura no van a superar los 21 o 22 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 17 grados durante el fin de semana, transición el sábado todavía quedarán restos de inestabilidad atmosférica con abundante novosidad a primeras horas se podría escapar alguna gota, temperaturas coñales en torno a los 21 grados y para el domingo ya se imponen de nuevo las altas presiones con predominio de cielos despejados eso sí, con temperaturas que no van a subir esperar los 22 grados el tiempo en tele -Elch, radio marca con vicente bordonado colaboran autofima hyundai y la vaquería del camp del en mármoles formas escaleras fachadas bancadas de cocinas, baños y en exclusiva el sistema monoblock para encimeras injuntas con garantía de pegado de 20 años entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia tú decides, estamos en fábrica de la moneda 25 del polígono 3 hermanas teléfono 96 684 9362 mármoles formas El fogón ilicitano comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad también cocina vegetariana y vegana, haz tu pedido en nuestro Centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años, cuidando de ti. Siempre que vuelves a casa... Pues son las 10 y 35 minutos y ellas ya están aquí. Manoli, Manoli, Guida, Preparadas. y Preparadas. Nieves Gil, buenos días. Además están aquí para hablarnos de dos productos que son estrellas. Felicítanos y al máximo, de verdad. ¿eh? Bueno, 25 años que lleva... Nieves al cargo de, del Fon, el Citano, y 25 años, no pero mucho tiempo ya enseñándonos muchísimas, co muchísimas cosas a través de nuestros espacios radiofónicos. Y hoy, como decías, Ross buenos días, Nieves. Buenos días, Ros, buenos, buenos días, días Manuel ¿Qué habéis desayunado vosotras esta mañana? Porque yo he, hecho, yo eh, he tomado kiwi, ejemplo. Un eh. kiwi, un kiwi. Dátil, no, no tengo. Mm. Granada, eh, ah. cené. Granada, cené, ayer. Ah bien, Pero dátiles vale. todavía no tengo en la antena. Vale. ¿Y tú ni debes que <risa> Yo desayunalo? tengo que confesar que todavía no he empezado a desayunar ah, a Granada ¿A pesar que por, de ¿qué no he no desayunado? No, porque no las he adquirido todavía Sencillamente por eso, ¿no? O sea, está nueva, está en de temporada acaba, eh, Sabéis que ahí en la fileta en la del Camp sí. Que fue el fin de semana pasado mm -hmm. Pues además había un premio Que lo ganó Gaspar Agulló a la mejor Granada de, bueno, de, en el concurso de, de, de Granada de, de aquí de Elche. Y bueno, con lo cual, la enhorabuena, porque sus granadas son espectaculares y, y todavía no he empezado, pero yo soy fan, fan, ya lo sabéis, de la granada, o sea, con lo cual es algo que voy a hacer de aquí. Allá, tanto la granada como el dati Bueno, pues yo eh, he hecho los deberes Y sí. yo esta mañana he desayunado la granada Y para que no me riñeras, no me la he hecho en zumo Me la he desgranado y me la he comido a cucharadas Perfecto Pero, pero Perfecto. tú has desayunado, yo he cenado ¿Quién ha hecho eh, mejor Manoli. los deberes? Manoli sí. En la cena no, la granada la no cena, mm, Manoli la cena me ha ganado se La granada es maravillosa porque es así y tiene cantidad de propiedades yo os digo que yo empiezo a tomar granada y ya te puedes olvidar de los resfriados uh -huh. entonces ¿qué, qué problema qué inconveniente tiene la granada la cantidad de azúcar que tiene el azúcar de la granada es como el de cualquier otra fruta o Además, de la naranja pues, es, por ejemplo es, es, es un azúcar sano pero hay pero que quemarlo azúcar. hay que quemarlo entonces si tú tomas granada o lo que sea que contenga azúcar por la noche Eh, no lo vas a quemar. Bueno, y Dati, y da pues, ya ni te cuento. Eh, efectivamente. Entonces lo vas a retener. Entonces, yo desde luego no lo aconsejo. Si no tienes otro momento, pues, pero tienes que saberlo, que estás mm. acumulando azúcares que no vas a quemar pero por lo demás lo mejor es lo que ha hecho Manoli una buena granada para desayunar por la mañana granada en grano nada de zumos y por qué porque no te vas a exceder en azúcar y vas a tomar un alimento riquísimo y con un montón de, de propiedades y para merendar pienso hacer lo mismo ¿También? antes de las seis de la tarde me vas a decir sí sí sí bueno. yo te diría que antes de las 4 <risa> vale por pues no, de bueno. postre pero, pero bueno, bueno Manoli por... sale a andar Manoli sí, Eh, sí. Claro, esta semana esta claro. semana yo he salido también a caminar porque tenemos una luna llena. Sí, es sí, sí, sí. Preciosa, la luna del cazador sí, que sí. se le llama la de octubre sí. es preciosa, sobre sí. todo sale a las siete y media y se ve por el camp Ilumina muchísimo, una sí. luz blanca preciosa, sí mm -hmm. es verdad. Y los atardeceres también están siendo magníficos sí, porque la verdad es que ahora yo que salgo Granada. a andar sobre las seis y media no. o así claro. que ya va anocheciendo, sobre Te las Te la tomas artillas. antes de ir a andar, porque ah. vas a quemar. Exactamente, exactamente. ¿eh? Y porque además, pues oye, pues esa energía que tienes para poder claro. andar. Y hasta un dátil te puedes comer, sí, sí. bueno, sí. si son de los de la medio, porque sí. Son, sí. parecen sí, sí, sí, sí, sí. son, bueno, son, son exagerados de buenos, de, verdad, de dulces es. además sí, sí. Y, y el dátil, por supuesto, es un producto nuestro. Pero esos dátiles son como un pastel, porque es sí. que son grandes, son, es que son ha salido, son de los de los que hicieron in vitro, ¿no? En la estación claro. Fénix. El medjool y el la metjul, Confitera. Exactamente, y son espectaculares. Dos esos. Las mejores variedades que sí. consiguieron, bueno, la confitera es autóctona. medjool es de Marruecos, sí, ¿eh? pero esas son las que reproducen las variedades. son aquí claro. y la verdad es que. Por eso reclaman más investigación porque hay otras variedades muchísimo más eh, claro. suculentas que quizá la constitución. Y no aquí. tan efímeras como las que habitualmente tenemos aquí. Pues bueno, pues hablamos de la dile y de Granada. Vamos a hablar sobre todo esas propiedades tan antioxidantes y tan buenas. Vamos a empezar por la Granada. Claro que sí, la granada es eh, de las frutas que más cantidad de vitaminas nos aporta y además de vitaminas antioxidantes, quiere decir pues que vamos a ser, eh, a estar jóvenes mucho más tiempo, ¿no? Entonces eso siempre es interesante, tiene una cantidad de, de propiedades y vitaminas que mejoran eh, la piel Sí, es decir, el tono de la piel se nota, se eh, nota cuando empiezas a tomar granadas Sí, sí, sí. Es una de las cosas que por eso yo siempre la recomiendo. Entonces, eh, tiene mucha cantidad de vitamina B y también contiene magnesio, que el otro día hablábamos de, de magnesio, ¿no? O sea, uh -huh. tiene, tiene muchas propiedades y luego, ¿qué pasa con las vitaminas? Pues que son las que nos ayudan a que los minerales, que son el calcio, el magnesio, el potasio, se asienten en los huesos con lo cual eh, nos ayudan a estar mejor a, a nivel general en todo en todo lo que es físicamente eh, en todos los aspectos no uh -huh. la Granada además está muy buena La granada mona, mollar de Elche tiene unas características peculiares. Es uh -huh. una de las más valoradas del mundo. Efectivamente. Y en Europa somos los primeros productores en esta clase de granada. Uh -huh. No tiene un color tan rojo. Hay variedades que, que, están, que son como más llamativas porque sí. tienen el grano con más color. Más Pero lo importante es la cantidad de, de nutrientes que nos aporta, más que el color, ¿no? Claro. Entonces, no tiene un, cal, un color tan, tan llamativo como otro tipo de granadas, pero desde luego, en cuanto a calidad, eh, además una calidad reconocida con su denominación de origen, y, y bueno, eh, desde luego, algo que tenemos aquí en Elche, que es nuestro, y que estamos y que está, en plena temporada y que están bueno y que está de temporada porque sabéis que cuando se termina pues ya está se acabó ya, hasta ahí hemos llegado no sí. entonces pues hay que aprovechar ahora bueno y la cantidad de investigaciones que se están haciendo sí. en universidades de todo el mundo sí. y que están demostrando las excelencias de esta fruta que son claro. y son son vamos son, son infinitas por lo por lo que se ve sí. porque cada año eh, aparecen nuevas investigaciones sí. eh, para el tema cardiovascular para cantidad de prevención del cáncer y de muchas otras enfermedades Es una manera de curarse claro. comiendo, porque dicen, eres lo que comes y cada vez hay que Exacto. está más demostrado. Todo eso es gracias a la cantidad de antioxidantes que tiene esta fruta. Es la que más antioxidantes contiene. Pues a comer granadas y a comer granadas en los platos que hace el Fogón. ¿Recomiéndanos alguno que tengáis con granada? Bueno, nosotros a partir de ya vamos a empezar a introducir la granada en nuestros platos. Muy típico es la ensalada. ...que le añadimos granada... El, la, ...los granitos por encima... ...y además de granada mollar... Uh -huh. ...o sea que tenemos esa, ese privilegio... ...de contar con, con granada nuestra de aquí... ...de, de calidad, ¿no?... ...y bueno, eh, también hay salsas... ...se van a, a poner algunas salsas de granada... ...por ejemplo, la salsa de dátil... ...ya la están eh, trabajando en el fogón... Uh -huh. ...el solomillo con salsa de dátil... ...qué bueno... ...claro, son productos que es difícil muy difícil trabajar con ellos sí. yo cuando veo eso eh, por ejemplo estos premios a, a mejor plato con granada y demás digo es que está más que merecido Porque qué pasa que para poder mantener todas las cualidades de estas frutas que son al mismo tiempo son muy frágiles. Claro, porque si no no tiene gracia. O sea, si al tratarlas se las la propiedades, pierdes, entonces no estamos aportando nada. Uh -huh. Entonces la verdad es que tiene muchísimo mérito porque la granada es muy difícil de trabajar uh -huh. para que conserve todas sus propiedades. Lo mejor es que tenga, pues como siempre decimos, la menor cantidad de proceso posible. ¿Por qué nosotros la utilizamos sobre todo en ensaladas? Porque no lleva ningún proceso. Es eh, pelar la granada, añadirle los granitos a la ensalada... Y la jugar amazón. con ella con muchos ingredientes. Efectivamente. Y cuanto menos tratamiento lleve de temperatura, de, de, de, de salsa, de demás, pues eh, tanto, tanto me, mejor será el aporte nutricional que, que vamos a tener. Y con el dátil pasa lo mismo. Efectivamente. Con el dátil pasa exactamente lo mismo. El dátil que tiene mucho más azúcar, pero es un azúcar que ayuda a reducir el colesterol malo. O sea, es un azúcar que es beneficioso, pero es azúcar. Tenemos que tener siempre en cuenta eso. ¿Un hmm. dátil al día no te va a perjudicar? Por supuesto que no. Además, te va a aportar mucho potasio. Mucha ¿Sabes energía. Que el plátano, por ejemplo, es una fruta que contiene mucho potasio, pero es que el dátil es nuestro dátil y contiene una cantidad de hierro además hierro y potasio muy beneficioso. Hay que tomarlo con prudencia por la cantidad de, de, de energía, de, que son, al final son calorías que tenemos que eh, consumir al cabo del día, pero que desde luego es, es muy recomendable. Sí. Y además aquí que tenemos, pues eso, como tú has dicho, tenemos la variedad confitera, que es nuestra de aquí, pero luego está la Mejoul que hace eh, siglos, ...que la tenemos aquí implantada desde que vinieron los árabes eh, en, en España... ...bueno pues en esta zona, como era muy propicia para el cultivo del dátil... ...y para las palmeras, pues desde entonces se ha ido eh, implantando esta variedad también... ...con lo cual también la estamos eh, criando aquí... Pues son productos nuestros, productos de nuestra tierra, kilómetro cero, sanísimos, buenísimos, autóctonos como el de claro. y la granada. Y desde luego, sobre todo, probarlos con manos tan expertas como las del Fogón, que los preparan en sus platos. Manos tan expertas que llevan 25 años y que no se cansan de trabajar, porque tenemos que estar de enhorabuena, sí. nieves, porque vas a abrir otro nuevo establecimiento, cuéntame. ¿eh? Sí, bueno, para mí ese es, además, eh, eh, para mí es muy, muy importante eh, emocionalmente, porque abrimos uno en la diagonal, ...en la zona de Carrús... ...Carrús más que un barrio es un pueblo... ...siempre lo he dicho... ¿no? ...además es un pueblo pues acogedor... Eh, ...es el más poblado... ...que tenemos aquí en nuestra ciudad... ...y bueno abrimos... ...abrimos en la calle Diagonal... ...un nuevo establecimiento... ...¿en qué número? Es, eh, ...bueno exactamente la calle es... ...Patricio Ruiz Gómez 118... ...o sea porque es una esquina... ...esquina Diagonal... Eh, ...exacto entonces sabes que donde está la puerta... Es donde hace referencia, digamos, el catastro, ahí uh -huh. es donde está registrado, pero es muy es, es muy visible además, es una esquina, eh, subes por la diagonal antes de llegar a la avenida de Novelda, al cruce de la avenida sí. de Novelda, está en un punto eh, estratégico y bueno, allí durante muchos, durante 50 años exactamente, eh, estuvo el asadero La Diagonal. Que, bueno, todo, todos los que somos de Carrus lo conocemos bueno, pues el espíritu y tiene ya, que estar ahí para darte mucha fuerza Y bueno, te voy a traer a Valentín también Que ah, nos hable de esos 50 bien. años ahí porque él está muy contento Me ha costado mucho convencerlo Pero lo de en buenas poder manos No, es que se ha asegurado él Además, eh, bueno, ya os digo, muy exigente Y lo que más me ha llamado la atención es lo que quiere a sus clientes Es que no son clientes, son amigos Entonces, es bueno, os, os lo tengo que, que presentar sí, y que sí, lo conozcáis sí. porque es una persona que nos puede contar muchas cosas. Imaginaos 50 años en un barrio dando servicio cada día Eh, bueno, pues tiene muchísimas cosas que contar desde y luego, a mí muchísimas me está dando anécdotas. muchos consejos también, que, bueno, eso no está pagado. Sí, porque por muchos años que se lleven, sí. eh, él lleva muchos más y muchos tiene que más. tener muchos consejos y muy buenos y desde luego se queda tranquilo de que su clientela pasa a, a muy buenas manos Bueno, pues, ¿qué diabres? Recordar, mira, os quiero recordar también la tienda online, porque ahora, bueno, pues ahora viene el invierno y es muy cómodo hacer la compra desde tu casa, desde casa, desde el sofá, en el sofá, la cocina, donde tú quieras, haces la compra y además a partir de este fin de semana ya incorporamos el servicio delivery. Ah, qué bien. Sí, uh -huh. sí, sí, o sea que podéis hacer la compra. ¿Y no, la, y no la traéis a casa, casa. Qué qué bien. Bien. ay qué bien, qué bien, bien. aplauso, sí aplauso. sí sí sí sí, eso está sí, muy bien y yo vamos a porque ya ahora cuando empieza a venir ya el día se hace más corto, empieza a venir el frío, pues la verdad es que los que trabajamos continuamente, cuando tenemos un día de descanso Pues qué bueno también a veces no poder estar en casa y no tener que arreglarte, bajar, comprar. Bueno, pues es una, una opción más, un servicio más que incorporamos para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles porque, claro, no podemos tener establecimiento eh, en todas partes. Ojalá pudiera ser. Pero bueno, vamos, desde luego nuestra cocina va a llegar, además va a llegar directamente desde la cocina, que es de donde se preparan los pedidos online, uh -huh. directamente de las manos de los cocineros Va a llegar a tu mesa. Oh, ¡Qué maravilla! Luego que me he quedado sorprendidísima. Enhorabuena a todo el equipo del Fogón Ilicitano porque no es, para. Verdad, es verdad que son ejemplos de emprendimiento desde luego, y donde hay crisis, ellos salen fortalecidos. Sí, sí, siempre, siempre. <risa> Impresionante. Tengo no que sé ¿Cuál es el éxito? El equipo. Te lo digo ya. O sea, yo tengo un equipo excelente de personas que cada día trabajan con ilusión. Claro, y que llevan muchos ganas. años contigo y eso por algo será. Sí, es verdad. Es un equipo joven y al mismo tiempo con mucha experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, formados y bueno, también os tengo que decir, que ahora pues se incorpora personal nuevo también claro porque pues, ¿no? abrir nuevas generar trabajo claro claro siempre es una alegría pues tener nuevos compañeros y no a gente muy joven que es la que siempre decimos y, y, y, que, que y, y, los mayores también tienen derecho a trabajar ¿eh? qué barbaridad que sí, sí. Eh, os, os queda abrir eh, quizá una fundación social es como ni pues ¿no? mira que te digo no eres ideas mira, ¿sabéis que debe, debe, debería de ser así no en todos los casos pero las empresas tenemos ...una responsabilidad social corporativa... ...entonces una empresa no es solamente... Eh, ...ganar dinero, para nada... ...una empresa es algo, una entidad... ...que tiene una parte que es social también... ...porque es un servicio, ¿no?... ...que es de carácter privado pero que lo que tenemos que hacer todas las empresas es mejorar nuestro entorno y colaborar para que ese entorno mejore y para generar beneficios, pero eh, a, a nivel laboral, a nivel de medioambiental, a todos los niveles que podamos, ¿no? Uh -huh. Es un mensaje que merece la pena escuchar. Desde luego que sí. Es que 25 años de experiencia da mucho de sí, dan muchas ideas y da muchas ganas de trabajar, de, solamente de oír a, uh -huh. a Nieves con la ilusión que lo hace, porque es que además los proyectos no paran, ¿sabes? Lo que pasa es que iremos contándolos uh -huh. poco a poco, porque hay más cosas sí. eh, hay más ella, cosas pero ella. ahí hay que decirle gracias por ser empresaria sí. y de aportar a esta ciudad desde gracias lo, a vosotros, desde claro. lo que sí bueno pues eso tenemos celebración porque tenemos nueva tienda que se abre el día 4 el día 5 el día de 5. noviembre viernes 5 de noviembre abriremos el nuevo establecimiento con toda la ilusión del mundo y esperamos a todos pues que se acerquen y que eh, prueben lo que lo que hacemos uh -huh. y bueno con todo el cariño del mundo yo vuelvo a mi barrio Voy a disfrutar de él desde hace mucho tiempo, porque siempre he estado pues, dedicándome eh, a trabajar en, en otras áreas, ¿no? Y por fin pues puedo volver a, a mi casa, porque Carus es mi casa. Pues eh, allí amigo. estarán <risa> todos tus vecinos esperándote a que llegues, claro que sí. Pues como siempre, un placer, nos marchamos. No sé si quieres hacernos alguna recomendación más para algún plato que tengas en, en marcha hoy jueves. ¿Hoy jueves toca arroz? Todos los días tenemos variedades diferentes de arroz. Todos. Y hoy, como, como siempre, como no va a ser menos, vamos a tener nuestros arroces, tendremos ensaladas, pescado fresco, carne, eh, para todos los gustos. Y las personas que lleven dieta vegetariana o vegana, ...también pueden eh, venir porque todos los días nos acordamos de ellos... Uh -huh. y, ...y además es algo que recomendamos todos... ...yo pienso que todos por lo menos un día a la semana... ...deberíamos de plantearnos, digamos hacer esa un poco de desintoxicación... ...y tomar durante por lo menos un día pues estar a base de fruta, de verdura... ...y, de, y además con la menor cocción posible porque se nota... ...se uh -huh. nota como decíamos tú y yo Manoli en la piel... Sí. Se nota en el ánimo, se nota también sí, ¿eh? en, la, en la salud, en la salud. Sí, Pues como siempre un placer, un abrazo a todo el equipo Del Fogón por ese trabajo, ese esfuerzo Y ese reconocimiento de todos los vecinos de Elche Un placer como siempre Aprender tantísimo contigo Nieves Y rosa la semana que viene volvemos sí, Con más asuntos con mucha saludables más. Eso.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 la vivienda más alta, ideal para profesionales de la construcción. Y si lo necesitas, servicio de guardamuebles. Y es que no hay mudanza que se resista a Mudanzas Guerrero. Más información en mudanzasguerrero.net.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 Todos los días del año, abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Che Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. No, no, no, abuelo. Los coches suenan así. Pero si no has hecho ningún sonido. Eso es. Ellos ya saben cómo suena el nuevo Volvo XT40 Recharge Eléctrico. Para Volvo, el futuro es eléctrico. Te esperamos en Ankara Motor, Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. ¡Claro! ¿Tú has soñado con das Belt Auto? Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasbeltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del Grupo Volkswagen y reserva 100% online en 300 de modelos. Das Belt Auto, No busques. Encuentra. Tu concesionario das Belt Auto En el Santapola Santa Pola y Orihuela. Grupo Serrano Automoción.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 Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta. Quedan dos minutos para las 11 en punto. Nuestra compañera Rosa Lucas está ya preparada para realizar su programa Entre Amigos. Nosotros volvemos mañana viernes y nos despedimos con la música de Los Beatles. Hasta mañana.